Hola, buen día. Bueno, ¿cómo se vienen preparando para la marcha? ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el día de hoy? Bueno, esta marcha en realidad empezó en distintos puntos del país, en algunos lugares hace dos días. Las columnas que, están, que empezaron s t á n que e a marchar más lejos, este, por ejemplo, desde Jujuy ya empezaron a marchar el día veintiuno Y. Durante el día 21 y el día 22, ayer se hicieron actos en distintas puntas del país, en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata. Digo, los que yo conozco y he tenido fotos más, más cerquita, pero se han hecho actos a lo largo de, de todo este trayecto de esta marcha federal y, y hoy a las. 12 aproximadamente estamos llegando las distintas columnas, algunas al Congreso, otras al Obelisco. La columna universitaria concentramos en el Obelisco、eh, para sumarnos y ir todos juntos hasta Plaza de Mayo. Y la verdad es que yo creo que va a ser otra de esas marchas épicas. Bien, una marcha multitudinaria.、Eh... Sí, sí. Bueno, y contame cuáles son、eh, Bueno, la, la situación que están viviendo hoy en día la, las universidades, pero sobre todo aquí, cómo, cómo, está, cómo está viviendo la, la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno,、eh, mira, te tiro un dato que es fácil de entender, me parece que es: hay una parte que se llama gastos de funcionamiento.、Uh -huh. Es una parte del presupuesto que cubre todo lo que no es sueldos. O sea, los sueldos se pagan. Eh, todavía en tiempo y forma, pero todo, lo que, todo el resto que va desde、no、sé, el micro que usamos este, para ir de la, este, desde la estación Lemos hasta la u n s el papel higiénico, becas para los estudiantes, fondos para investigación, o por ejemplo, las viandas de los estudiantes de la escuela secundaria, todo eso. Y un montón de cosas más entran en gastos de funcionamiento, y hace cinco meses que no pagan esas partidas. O sea que nos deben cinco meses de las partidas de gastos de funcionamiento. Es medio mágico la, lo que tenés que hacer para,、sí. para poder solventar las actividades normalmente y sin que nada sufra cuando te deben cinco meses de gastos de funcionamiento. Nosotros te diríamos. Te diría que hasta podemos pensar que tenemos suerte. ¿Por qué? Porque nosotros no alquilamos edificios en, en, en nuestro campus. Y por lo tanto, dentro de las partidas de gasto de funcionamiento, no se van alquileres de las sedes donde funcionamos. Pero así le pasa a otras universidades nacionales. Y cuando las universidades nacionales que tienen que alquilar sedes tienen este retraso en las partidas, tienen que ver cómo hacen porque no pueden pagar el alquiler. Sí, sí, sí. Entonces tienen que recortar otros gastos porque, tal vez, sin el alquiler, todo lo demás se cae a pique porque te dicen, no, bueno, acá no. Este, y de hecho, es parte de lo que se denuncia, no solo a través de los gremios docentes de, y de sus federaciones, sino que si ustedes leen la, la propia carta que hace el Consejo de Rectores de todas las universidades nacionales, en el que. Tengo que decir, hay algunos incluso alineados con la, con la gestión nacional,、uh -huh. eh, pero esa carta está, digo, está firmada por el Consejo Interuniversitario de Rectores, el SIN, porque la, esta, esta situación se, va, se vuelve insostenible. En nuestro caso, además, lo más afectado es todo lo que tiene que ver con la paralización de las obras de infraestructura.、Uh -huh. Paralizaron todas las obras. Eh, nos está costando mucho llevar adelante、eh, el edificio de la escuela secundaria,、eh, que es muy, muy, muy importante, y、eh, toda un, una gran obra de un laboratorio que era el módulo 10 está absolutamente paralizada. Y hay un montón de otras cosas que tienen que ver con、eh, programas que hace la universidad con el ministerio. Que le pagan por ese contrato programa, se llama, y todavía no entran en el presupuesto consolidado. Entonces te lo pagan aparte, ¿no? Digo,、uh -huh. vos c o b r a s el conjunto y después te pagan aparte tal cosita. Bueno, tal cosita hay muchas de esas y también las deben, las deben todas.、Eh, ese es una, uno de los ejemplos. Después,、uh -huh. digo,、eh, la inflación nos come el mismo presupuesto que te dan. Lo come,、eh, estu los estudiantes están viendo r e c o r t a d o s sus becas. Muchos de nuestros estudiantes, con los nuevos requisitos del progresar, se quedaron sin el progresar. Al convertirlo en una beca y no en un plan, tuvieron que optar porque beca con beca es incompatible. Entonces, bueno, ¿con bueno, o qué me quedo? ¿Con la del progresar o este, con la beca que me da la UMS? Recortaron en cantidad de becas, subieron. d i g a m o s cambiaron los requisitos y por lo tanto cambian el espíritu del programa. Nunca nos dieron el boleto universitario como lo habían prometido. Este, y no hablé de los salarios docentes que están、Bien. absolutamente congelados、uh -huh. desde el año pasado. Bien. Porque muchas veces suelen、eh, hablarse solamente de、eh, los salarios, que no es un tema menor,、eh, nada, que, que conocemos bien eh, eh, a varios trabajadores que quedaron por debajo de la canasta básica, que la inflación se los comió, pero que、eh, si bien de este tema se habla, no se hablan de, el, del resto, ¿no? De lo que me estabas contando. Claro, por eso a veces empiezo por ahí. A pesar de que la costumbre es empezar por este, hablar, de,、eh, hablar de nuestros salarios. Y nuestros salarios son un problema. Son un problema porque sí, sostenemos que ninguna actividad puede llevarse adelante sin salarios dignos y la universidad no es una excepción. Entonces, nosotros, nuestra paritaria venció en febrero. La última cuota muy, muy chiquitita de aumento la cobramos nosotros en noviembre del año pasado. Eso quiere decir que llegamos seis meses de costumbre. g e l a m i e n t o salarial, con una inflación interanual que este, ya supera el 25%, con una expectativa de inflación que ya supera el 25%, m e d i d o incluso por、eh, consultoras, organismos, banco central、eh, que están cercanas al, al gobierno, nos siguen ofreciendo un 15% en cuatro comodísimas cuotas. De hecho, dicen que la primera cuota este, sería en mayo, en la última oferta, a pesar de que l a paritaria, insisto, en s febrero, y nos quieren patear las últimas cuotas de 3 y 3%, respectivamente, en noviembre y diciembre. O sea, una locura. Nos quieren hacer cobrar en, en enero la última, sin ningún tipo de cláusula de revisión, cuando el dólar se te dispara un poquito todos los días. s、mm. Eh, y sabemos que eso tiene efectos sobre la inflación. El último mes, la inflación de abril, dio, y no habían venido los aumentos tarifarios todavía,、eh, ni los de los transportes en la ciudad de Buenos Aires,、eh, dio 2,7% en un solo mes. En un solo mes,、sí. Y sabiendo que las paritarias docentes son las que después dan un, un, un margen a, al resto de, de las paritarias, ¿verdad? Son las que marcan. Como así, de nada, es como la, la gran batalla, la madre de todas las batallas, efectivamente. La, de hecho, por eso se, seguimos diciendo y sostenemos junto, junto a la CETEL el reclamo de la apertura de la Paritaria Nacional Docente. Eso que hay una ley que dice que nos tienen que llamar,、eh, que no nos llaman, un decreto que la anula,、eh, una actitud absolutamente de no respeto a la ley por parte de este gobierno. En este, como en muchos otros casos, y、eh, si nos faltaba algún tipo de prueba más al respecto, tenemos la actitud de, los, este, de la policía y del gobierno de la ciudad frente a una huelga absolutamente legal como la de los compañeros y compañeras del s u b t e ¿Sí? ayer.、Eh, digamos, el hecho de que este, están haciendo una, una huelga. Que intenta todo lo posible、eh, afectar. Lo menos posible a los usuarios, afectarlos de forma diversa, porque el que se toma una línea no se toma la otra, entonces van rotando. Faltaba apenas una hora para que termine esa parte de la, de la protesta de ese día y llevaron a toda la policía a reprimir y todo porque no quieren llamarlos a discutir paritarias. O sea, lo que estamos defendiendo, creo yo, el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras sin importar el sector es el derecho a. A las paritarias es el derecho que tenemos como trabajadores a la huelga, es esos derechos básicos, porque esos derechos son los que después nos llevan a, a debatir, digamos, por salarios dignos.、Uh -huh. eh, Nuria, sabemos que el día lunes se, se llevó adelante el foro, la universidad pública, en el actual contexto económico. ¿Cómo fue esa experiencia?、Eh, Personalmente no participé, así、uh -huh. que tengo bastante, bastante poco, poco dato al respecto. Lo que se viene haciendo es,、eh, es una serie de, de foros que van camino a、eh, a, ver, a debatir en el año d o n d e se cumplen los 100 años de la reforma universitaria.、Uh -huh. eh, esto es muy importante. Esa reforma nos abrió. Eh, digamos, un, un camino a la universidad que tenemos hoy y que 100 años más tarde、eh, es nuestro deber de alguna manera volver a debatir qué sería. Tener un espíritu reformista hoy, porque hemos avanzado mucho más.、Uh -huh. Deberíamos pensar cuál sería la, la reforma universitaria 100 años más tarde. Una reforma que además impactó no solo en Argentina, sino en todo el mundo, en muchos otros países de la región latinoamericana. Y que eso nos da la razón por la que va a haber algo muy importante en el mes de junio. Que es lo que se conoce como la CRES, que es la Conferencia Regional de Educación Superior. Es un evento、uh -huh. internacional, hay que c o n c u r r e n ministros, rectores de toda la región y va a estar el propio nuestro、eh, en la ciudad de Córdoba. Así que ahí también, si nuestras paritarias no se han cerrado aún,、eh, tendremos un escenario más de nuestra lucha. Bien. Bueno, te agradecemos estos、eh, minutitos. Siempre, como gracias a ustedes, siempre、eh, los medios comunitarios, los medios alternativos en este contexto de ser comediático son un poco el aire que nos sigue d e j a n d o respirando. Bueno, muchísimas gracias.